Cada vez que te recuerdo se me llenan estos ojos de tristeza y de dolor y me siento derrotado, me siento abandonado, dice ni a dónde ir. Cuando miro las parejas que se abrazan cerezan, yo me acuerdo más de ti. Quisiera Yo te a mi lado, para siempre, a mi lado, junto a mi, a ver! Caprichos nadan no más, todos! Eer is te Zie ik dan? Kom Cada vez que te recuerdo, sin querer mi pensamiento, se me llena de la Porque va pasando el tiempo y deseo que arrepientas y me busques otra vez. Le pregunto a tus amigas si del fondo de tu alma guardas para mí amor. Me dicen convencidas que lloran las terruras y una vez te daba yo otra vez, caprichos a la misma. Ik zie Ok, gente bonita, gracias. Saludos muy especiales esta noche para toda la gente. Paisano, por allá Zacatecas, que se juega por aquí también. Paisano San Luis Potosí, gracias por estar esta noche, amigos, por ahí de Michoacán. También para Puebla, Veracruz. Estado de México, gracias por estar esta noche también, dice. Dedicado para todos los Acosta, dice, saludo para Rocío Muñiz, de Apasco, el Grande, Guanajuato. De parte de su cuñada Paco Arias, gracias a toda la gente también presente de Guanajuato. También rápidamente dice: saludos para la para Mónica, Griselda y Nena. Para todas ellas, las güeritas, están por aquí enfrente. También para Rosita de Querétaro, dice una canción para Jenny Hernández de Querétaro. Nos como un pajarillo. También rápidamente uno más. Dice, mandar saludos por ahí para Hernán de María Elena, ganarse de San Luis Potosí, paisanos de San Luis Potosí, gracias. Y también saludos por ahí para Hugo, Raúl y Beto de Tamaulipas. Seguimos adelante para todos ustedes, gracias. A ver muchachos, queremos que se vea la ola de izquierda a derecha, una, dos, tres. Ahí va, ahí va, a ver otra vez muchachos. Una, dos, tres Eso qué bonito se ve muchachos Se merecen el aplauso de los Acosta A ver que se oiga Esto se llama Contra el Dragón